Hasta las 12 Enredando las mañanas Un mapa sonoro de la información y las noticias Hecho en red RNMA Y nos compartieron Una segunda parte de estos audios Que estaban pasando De Anait Aronian Casi se me trabó ahí el apellido Que es ingeniera agrónoma es? Y docente Y es armenia Además, Sin te das cuenta claramente por esa terminación en Ian del apellido. Creo que fue una de las primeras cosas que aprendí a detectar de los apellidos y las nacionalidades. Ah, ¿sí? Los el armenios. Ian y los armenios, porque tenía un compañero en el secundario. Le mando un beso si nos está escuchando. ¿Quién? ¿Albandian? No, Kat Cherian. Kat Cherian muy bien Era, pero ella hace una mirada Sobre las políticas de derechos humanos Del gobierno del Frente Amplio De estos 10 años que pasaron Para ir palpitando un poco las elecciones Que se vienen en este país hermano y vecino Muy bien, vamos a escuchar entonces a, a Nahit eh, Lo que tiene para decirnos acerca de la política de derechos humanos de la, del, del ejército durante el Frente Amplio, ¿no? Cuando hablamos de, de derechos humanos En el año 85, que es cuando termina el periodo dictatorial, lo primero que se plantea es luchar por verdad y justicia. Lo más, eh, aparentemente lo más natural, ¿verdad? Luego de pasar un periodo de terrorismo de Estado, bueno, que se conozca la verdad de lo ocurrido, que se haga eh, un reconocimiento de todo lo realizado, que haya una reparación moral a todo el daño realizado por el Estado terrorista, Y que se imparta justicia. Claro, estamos hablando de una justicia burguesa, ¿verdad? Ajá. En el 85 empieza el gobierno electo en urnas con mmm, candidatos que no pudieron ser este, electos y gente que no pudo votar, con presos políticos durante las elecciones y además muchos proscriptos. Al poquito tiempo se votó una ley de impunidad justamente para preservar a todos los terroristas de Estado. Y desde entonces eso no ha cambiado. Hay un artículo que se ha querido interpretar y por lo tanto algunas cosas pudieron cambiarse, pero el fondo de la cosa, que es la impunidad para los terroristas de Estado, no, no, no se ha cambiado. Y la preocupación es también, los golpes de Estado en nuestros territorios lo han dado los militares, de alguna manera. O sea, sea cívico, militar o militar, el golpe en sí lo los militares. Pero no es por iniciativa de ellos en nuestro país, sino por iniciativa del poder económico. Uh -huh. Ese poder económico, además, no está mencionado y no ha sido tocado para nada. Claro. La impunidad es una cosa muy grande, muy preocupante, y nosotros hemos tratado de buscar requisitos y formas, y algunas equivocadas, porque cometimos el error de plebiscitar eso, y lo cual... luego nos enteramos que las violaciones de lesa humanidad no se no se había que había buscado otra forma de este, lograr que eso se anulara. Pero de todas maneras, obviamente hay una falta de voluntad en los políticos de tomar la decisión de que la impunidad se acabe, y obviamente significa que hay una presión mucho más fuerte que la nuestra del poder económico y el poder militar. Uh -huh. Hace pocos años, en el 2010, hubo... unas modificaciones a través de las cuales eh, los expresos políticos realizamos una serie de denuncias eh, colectivas en los juzgados. Uh -huh. Y un poquito antes se había empezado en 2006 a hacer juzgamiento de algunos de los militares e incluso fue histórico que fue el primer país que llevó preso al primer dictador y civil. Sí, eso fue eh, es histórico. Claro, claro. Ahora... Sí, estás es, hablando de y de Juan María Bordaberry. es el primer país, uh -huh. pero eh, eso no hace que se vaya al fondo del tema de la impunidad. Uh -huh. Entonces algunas cosas son pele pequeñas celebraciones, pero por otro lado vemos que los militares que son denunciados son citados a los juzgados y aducen inconstitucionalidad de las leyes que se votaron posteriormente y por lo tanto vuelven para su casa. Ajá. Ah, ah. Entonces están caminando por nuestras calles, están gozando de muchos privilegios, tienen cargos importantes, en, ellos siguen avanzando en su carrera, sueldos brutales, impresionantemente altos eh, para lo que es el trabajador, ¿no? Eh, son vergonzantes las condiciones en los que los pocos militares presos que hay están en una cárcel VIP, uh -huh. una cárcel que no es una cárcel este, corriente y por otro lado Casualmente van a visitar el hospital militar muy seguido, digamos Para, bueno, cambiar de lugar y estar en mejores condiciones Eso nadie va a decir que es por enfermedad Bueno, pueden tener claro. enfermedades Pero sabemos que no uh -huh. Entonces, eh, todas esas cosas eh, Provocan ruidos en nosotros Las cosas de fondo no están resueltas Si eh, hacemos una elipse Si transitamos un ratito Lo que ocurre con los derechos humanos hoy En Uruguay está operando la DEA que sabemos que es un organismo represor y no combate la droga. Pues, no hemos visto resultados en, en su lugar de origen, que es Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Está operando el Mossad, el Servicio Secreto Israelí. El, el Mossad está dentro del Ministerio del Interior. En la, la policía se está entrenando en Israel, el Estado terrorista. Empezó el batillo fácil. Se infiltran... policías o no son policías son es, es, personal de inteligencia los infiltran en las manifestaciones uh -huh. eso se ve con naturalidad hoy en otro momento era un gran escándalo en nuestro país no es un escándalo que infiltren personal de inteligencia en las manifestaciones los infiltran para que no haya problemas se dicen y se toma con naturalidad <música>